Fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y e o r r a j e s donde el viento viene a usar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor. Para siempre me v a s Alejandro, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. l l u e v e sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. t r i s t e caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la b o t e l l a del fijón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando.、No 中は、そこにあるのは、あなたの名前が、あなたの名前が、あなたの u 前が、あなたの名前が、あな n o m b r あなた n 名前が、あなたの名前が、あ m たの名前が、あなたの名 o が、あなたの